Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Guillermo, bueno, a ver, contanos.、Eh, has podido adquirir unas、eh, hectáreas ahí en la zona bajo riego、eh, y bueno, has、eh, sí. iniciado un proyecto.、Eh, contanos、sí. de qué se trata. Te cuento. En realidad lo que pasó ahora es que pudimos concretar la documentación, la operación, digamos, la adjudicación de la chacra a mi nombre,、uh -huh. pero yo con, con documentación así de como datos y, y documentación provisoria, ya vengo hace 18 años trabajando acá en el lugar、uh -huh. y, y bueno, ya tenemos avanzado el proyecto, todavía nos falta bastante para completarlo. y por suerte、eh, pudimos concretar la parte digamos de la documentación、ah. acá desde este es un proyecto de vida yo ahora tengo 68 cuando tenía 50 o 49 en realidad、eh, me, me puse a, a trabajar en esta chacra con la idea de poder llegar a esta edad a la edad de la jubilación con una chacra en producción sin plata pero con mucho esfuerzo con mucho tiempo con mucho trabajo en el medio Y fuimos avanzando de a poco con algunas dificultades, pero nos fuimos recuperando y de las dificultades y seguimos avanzando. Y lo que tenemos ahora es un proyecto en marcha、eh, que todavía le falta、eh, redondear las 22 hectáreas,、mm. pero ya tenemos como 15 hectáreas en producción. Tenemos 3 hectáreas con ciruelos, con esos ciruelos no solo cosechamos la s fruta s fresca, s sino también Hacemos, eh, tenemos un pequeño sec secadero artesanal, secamos las ciruelas al sol, las envasamos y las vendemos acá por la localidad.、Eh, también hacemos conservas de ciruelas, es decir, hacemos mermeladas de ciruelas y también、eh, ciruelas en mitades en almíbar, como si fueran duraznos,、uh -huh. que, que hacen frascos, que queda de un producto muy rico. Claro. Y últimamente, además, bueno, eso son las producciones artesanales, pero digamos que el grueso de la chacra, el grueso de las 22 hectáreas, se reparte entre frutales, pasturas, hortalizas. Este año hicimos zapallo y cebolla. Y bueno, estamos atados en las vicisitudes de lo que valen los productos, viste que、sí. estacionalmente no encontrás a lo mejor el precio para poder venderlo, pero bueno, nosotros. Bueno. Nos, eh, estamos haciendo un montón de cosas diferentes para diversificarnos y que podamos más o menos mantener、eh, ingresos por la producción. Claro, sí, ahí estaba viendo que, bueno,、eh, es variada la producción que tienen: verdeo, centeno, trigo, hortaliza, z a p a l l o cebollas,、sí, es z que... a p a l l i t o Porque son rotaciones, ¿no? Que、uh -huh. todos los años. Todos, ahora n o tenemos, por ejemplo, ahora centeno y, y alfalfa no tenemos porque estuvimos haciendo roturación、uh -huh. para hacer hortalizas.、Claro. Y hay en estos lotes donde volvere, volveremos el año que viene a hacer alfalfa.、Uh -huh. Bueno, en fin, son rotaciones en, dentro de esa parcela. Sí. ¿Y esto,、eh, Guillermo, es un emprendimiento familiar? ¿Tenés empleados, sí. empleadas? Es,、eh... es sí. Un emple es un emprendimiento. súper familiar、Ajá. porque yo vivía acá en 25 de mayo cuando tenía 25 años y mis hijos crecieron acá iban a la escuela de acá de la colonia el sausal donde está la chacra、uh -huh. después nos volvimos por un poco tiempo por cuestiones laborales a buenos aires y con el tiempo retomamos y cuando llegó un momento de decidir qué hacíamos de la vida cuando yo tenía 40 y pico y ya mis chicos ya cada uno estaba empezando a volar para su lado、uh -huh. eh, decimos bueno qué hacemos en, con nosotros mi esposa y yo Bueno, siempre nos gustó lo que h a b í a las experiencias la, de, de haber vivido en 25, las amistades, la gente, la forma de vida. Y bueno, y apostamos a esto, a un proyecto de, de desarrollar una chacra、eh, con mucho tiempo para el trabajo por delante, pero es un proyecto de vida que gracias a Dios ahora se es, está... Coronando después de tantos años de esfuerzo. Un, un presente totalmente familiar, con esfuerzo propio,、eh, con alguna colaboración en,、eh, en algunos momentos de maquinarias del ente provincial, pero generalmente contratando trabajos, pagando、mm. por los tractores y, y bueno, y haciendo todo lo que estaba a nuestro alcance al ritmo de nuestras posibilidades.、Claro. Por eso te digo que es. Es un típico proyecto de las chacras del Sausal, acá en colonia del Sausal, zona bajo riego, que anteriormente en los años 80, tenían 90, tenían、eh, frutales, peras, manzanas y cuando llegamos a esta chacra había peras y manzanas secas, o sea, plantaciones abandonadas porque ya se había terminado esa producción y tuvimos que empezar de ahí, de cero, a, a desmontar y a poner en producción. ¿no? con otro tipo de línea de producción.、Claro. Y, este, y, y bueno, pero, pero era, era la esperanza, era la expectativa, era el deseo de, de desarrollar toda esta actividad, vivir en 25 de mayo, en la zona rural.、Mm. Esto está, no está en el pueblo, estamos a 8 kilómetros del pueblo, pero estamos. A tiro de camioneta. Claro, en 10 minutos、sí, estuvimos allá. Muy cerca. Y Guillermo, fue... ¿y gente como, como vos, así, fami familias así, eh, eh, están en situación parecida? Digo, ¿Han adquirido hectáreas ahí y están haciendo lo mismo que vos?、Eh, mirá, cuando nosotros、eh, en el año 2004 empezamos con esto, en esa época la provincia tenía、eh, muy pocas chacras disponibles.、Eh, ya estaban casi todas adjudicadas. Sí, acá hay muchas familias que trabajan en el Sausal. Sí. Eh, pero que no son,、eh, como yo, recientes a,、eh, adjudicatarios,、claro. sino que la tienen de sus padres o de sus abuelos, porque ya la tenían adjudicada desde hace tiempo atrás. Sí, sí, claro. Eh, Guillermo, eh, me llamó la atención, y bueno,、eh, por una noticia que salió en,、eh, sí. oficial en la Agencia Provincial de Noticias, es que estás、sí. eh, innovando con、eh, la plantación de hongos. A ver, contanos de eso. Sí, sí. Por ahora fue, hasta ahora, fue、sí. una, una actividad、eh, piloto. Queríamos、mm. conocer la técnica, queríamos ver si se daba, si lo podíamos、eh, generar. Y la verdad que sí, ya después de dos años de pruebas a nivel piloto,、eh, tuvimos muy buenos resultados. Se dan excelentemente.、Mm. Son, sí, las, las, sí, las que. también le dicen, no sé, en otros lugares del mundo le llaman oreja de elefante, setas oreja de elefante, que、no、se sé yo, son unos h o n g o s comestibles muy grandotes que crecen en troncos de álamos o, o en troncos de、eh, sauce, tienen que ser salicaces. Y, y, y bueno, conseguimos,、eh, en la época de la pandemia hicimos un curso por Zoom、uh -huh. eh, de, eh, que nos permitió conocer la técnica básica, y pudimos adquirir、eh, yo digo semilla pero en realidad técnicamente es el micelio del hongo para ir inoculando los troncos bueno hicimos una prueba de 40 troncos que no es mucho pero para arrancar de cero e s、sí. ya significativo y el primer año de esos 40 troncos obtuvimos 30 kilos y en la, en la segunda temporada que acaba de ocurrir ahora en este otoño que El, el previo este invierno, hace dos meses,、uh -huh. eh, logramos 36.、Uh -huh. eh, ya di m o s por, por resuelto el tema, digamos, de la escala piloto y ahora queremos aumentar la producción paulatinamente. Este año de 40 troncos lo vamos a llevar, ya tenemos el i n o c u l o para poder llegar mínimamente a 100 o 120, lo que nos dé.、Uh -huh. Y bueno, y después veremos cómo, nos seguimos, cómo seguimos avanzando. Eh, se venden muy, o sea,、eh, lo, te cuento muy, muy, muy, muy, m u muy, muy, muy, muy, a、eh, u、eh, o sea, y muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, m e y muy, muy, muy, muy, muy, o u y muy, muy, muy, muy, muy, m e y muy, muy, muy, m o y muy, muy, m u s muy, muy, muy, muy, muy, r u y m o y a u a muy, m a y muy, muy, muy, muy, m u r muy, muy, muy, muy, muy, muy, y muy, muy, muy, muy, Cuando cae el verano, en ese tiempo, el hongo se va como colonizando, va ocupando todo el tronco, va tirando como las r a í c i t a s del micelio ese、sí. y se desarrolla a lo largo de todo el tronco. Y solamente se desarrolla. Cuando bajan las temperaturas, cuando los hongos se dan cuenta que se acaba el verano, al bajar la temperatura, naturalmente empiezan a, entre comillas, florecer. Esa flor, ese florecimiento son、eh, lo, lo, las a son s los hongos comestibles que salen del tronco, se desarrollan en la superficie y, bueno, y el, y el, y el hongo ese el, el, larga la seta porque al abrirse después la seta, cuando ya está secándose,、eh, larga las esporas para desarrollar, que sería el equivalente a la semilla s s de los vegetales, para、eh, bueno, procurar、eh, rep eh, reproducirse.、Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que comemos los humanos son los frutos、mm. o las、eh, fructificaciones. que son lo que en españa le s dicen setas no. nosotros lo llamamos hongos más、mm. hongos comestibles Sí, se í、eh, usted es un... un... la tenés que hacer en condiciones de humedad controladas de ambiente、mm. controlada、eh, de temperatura también entonces no es que la h a cesa l aire libre sino t e n e que nosotros preparamos lo que se llama un umbráculo o sea un lugar cerrado por media sombra y con riego por、eh, Ese riego muy finito que se usa, por ejemplo, en las cabinas sanitarias, que son foggers, sí, que e como, un,、sí, sí. como, como una neblina.、Sí. Bueno, con ese tipo de, de, de picos de riego, se mantiene una humedad del 80% y está, tiene, que tener, tiene que estar alejado del rayo del sol y alejado de los vientos, obviamente.、Mm. Y en ese ambiente muy protegido, En el, en el otoño se van dando desde el mes de fines de abril algunas variedades, porque no, no hay un solo, una sola cepa de hongo. Hay, tenemos, nosotros tenemos tres, hay como ocho,、uh -huh. que yo conozco tal vez más.、Sí. Y entonces van algunas、eh, empiezan a fructificar cuando la temperatura todavía es más alta, y hay otras que recién fructifican cuando ya estamos、eh, terminando el otoño y ya empiezan a bajar más las temperaturas casi de invierno. O sea que el entonces, proceso. Una producción desde abril hasta junio, claro, julio,、sí. mitad de julio. sí. Pero digo, es un proceso de casi un año, desde que Claro, desde que, que, que cortaste el tronco en la primavera y dejas todo sin hacer nada,、mm -hmm. o sea, simplemente con la semilla puesta, sembrado, entre comillas, hasta que empieza el otoño, después tenés la temporada de cosecha, que es el otoño, y después el mismo tronco, porque el hongo lo que hace con una enzima es disolver la celulosa de la madera. que se transforma en hidratos de carbono y eso es lo que alimenta el hongo, la celulosa.、Claro. Entonces, si el tronco es de poco diámetro, a lo mejor en un año ya agotó la celulosa del tronco, pero si usamos troncos de 30 centímetros de diámetro, que es lo que tratamos de tener, o 25 a 35, Ahí、eh, queda suficiente celulosa para que el tronco siga, el hongo siga、eh, teniendo alimento y fructifica en más de dos o dos, por lo menos nosotros ya probamos este, uno, este año en la segunda temporada dio más producción que en la primera. Claro. sí, sí, sí.、Eh, Así que lo mismo, no mucho más, pero el año pasado fueron 30 kilos, este año 36, es un 20% más de producción. Y esos mismos troncos los voy a dejar a ver qué pasa el año que viene, a ver si todavía producen.、Claro. Pero ya estamos preparando una tanda nueva en esta primavera para llegar a 120.、Claro. Bueno, Guillermo, queríamos tener este, más o menos tu historia y、eh, lo que estás haciendo ahí en estas 22 hectáreas que ahora、eh, sos propietario.、Eh, sí. La verdad, que felicitaciones. Bueno,、eh, nosotros con esas yírgolas estamos este, haciendo productos. Este año ya estamos m o n t a n d o la producción porque queremos、eh, empezar a comercializarlas, así a、mm. nivel es, escribir el establecimiento. Entonces, desarrollamos un producto que e r a riquísimo, que e se le s c a b e c h e de yírgolas y que, como es un producto que se le agrega vinagre, tiene un pH controlado y es un producto, digamos, seguro para elaborar. A nivel, digamos, artesanal, ¿no? Digamos que no, que no va a haber ningún problema. Claro, en, tipo conserva,、eh, así. Es una conserva, conserva con el, el vinagre.、Claro. Y esa conserva en frascos, la verdad que, bueno, no sé, de alguna manera te voy a hacer llegar algún frasquito para que lo p r u e b e s Bueno. Y, y, y el año que viene vamos a ver si podemos salir a producirles,、e, inscribir el establecimiento, tener todos los productos en orden. Y bueno, porque eso mismo hacemos con la ciruela. Nosotros、claro. tenemos Pequeña fabriquita artesanal para hacer las conservas de ciruela,、mm. acá en la chacra. Lo que tenemos que agregar es el,、eh, la parte de los hongos. Está bien. bueno. La parte, digamos, de producción agrícola del hongo está lograda. Ahora tenemos que hacer el desarrollo un poco más artesanal de las conservas. Claro, Bueno, bueno, Pablo, bueno Guillermo, eh, eh, excelente todo.、Eh, felicitaciones de vuelta y que tengas buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.